mira yo quería hacerle una nota al director de la compañía. Sí, pero está ocupado y me parece que tiene para rato. Pero si querés ir adelantando, puedes empezar conmigo. Ah, no, no es mala idea. Dale. La conductora del Radio Noticias de Chivilcoy enciende el grabador. Estamos en nuestro móvil porque hoy tenemos un día a puro teatro. Finalmente llegó a nuestra ciudad la compañía de teatro itinerante Ernesto Enríquez con una obra... ...que se las trae. Aquí estoy con Lorenzo, uno de los protagonistas. Gracias, Lorenzo, por recibirnos. Contanos, ¿qué vamos a ver esta noche en el galpón de Pedro Laverri? Bueno, es una versión de la muerte de un viajante que escribió el director. Particularmente es un texto que me conmueve mucho... ...porque con él hice mis primeros pasos en la escuela de actuación de Raúl Serrano. ¿Y qué nos podés decir de esta versión? ¿Qué? El director trató de adaptarla a la realidad local Pero, en fin Yo vi varias versiones en cine, en teatro Aunque otro de mis maestros, Rubén Schumacher Dice que la versión más impresionante fue la que hizo Alfredo Alcott. Claro, en el personaje que hace Ernesto Enríquez, ¿no? Sí, Willy Loman Un personaje clásico de la dramaturgia contemporánea Si hablamos de versiones Fue increíble la interpretación de Dustin Hoffman En la adaptación cinematográfica Muy bien, ¿quiénes más componen el elenco? Bueno, hay una actriz que interpreta a la esposa de Loman y una chica, Lila, se llama, que es una revelación. Yo, que estudié con los grandes maestros de Buenos Aires, no dejo de sorprenderme, porque nunca hizo un curso de actuación, pero tiene una intuición extraordinaria. Muchísimas gracias, Lorenzo. Y recuerden todos, la cita es esta noche en el galpón de Pedro Olaverri. La conductora apaga el grabador y da por terminada la entrevista. Uy, eh, qué pena, quería contar que estoy por viajar para hacer teatro en Europa Ah, bueno, no importa, me lo contás en la próxima Lorenzo vuelve a encender un cigarrillo mientras mira cómo se aleja la conductora de radio Al rato, sale del galpón Iturbe, con la boina hasta las orejas Hasta luego, muchacho nos vemos en la función Lorenzo lo mira sorprendido y sigue fumando, mientras Iturbe se aleja Finalmente, con aire cansado, sale del galpón Ernesto ¿Y? Todo arreglado. Vinieron de la radio y me hicieron una nota. Se va a llenar de gente. ¿De la radio? ¿Y cómo no me avisaste? Bowie. Por la esquina asoma la seguida de Mabel. Apenas ve a Ernesto en la puerta del galpón, Lila corre a sus brazos. Ay, perdí a Bowie. No sirvo ni para cuidar un gato. ¿Y tú viste? mando ¿En qué quedamos, Lila? hicimos un pacto. Me lo juraste por tu abuela. Te ibas a portar bien en la gira. Si Bowie no aparece, esta noche no actúa. ¿Qué? No, no, no, no. Lila, no podés hacerme esto. Ay, ya va a aparecer. Hay que Ay, seguir cantando. No, ya probamos. No sirve. Pude acordar con los tamberos y hasta con las vacas del tambo. Pero no hay arreglo con un gato. Ay, me gustaría. ¿Qué? <risa> que pudiera nada <ríe> al igual que lo delfines al igual que lo delfines puede nada <ríe> aunque nada nada no mantendrá juntos ay podemos ganales Para siempre, jamás <risas> Oh, podemos ser héroes Solo por un día ah. ¿Aparecerá el gato de Lila? ¿Se hará finalmente la función?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 Escuchamos la compañía Radio Teatro, tercer, cuarta perdón emisión del capítulo 1. Mañana tendremos ya el cierre de este primer episodio. Así que eh, pueden revivirlo a través de las redes sociales. tuvimos eh, Estuvimos cubriendo como radiográfica lo que viene sucediendo, porque todavía no es un evento resuelto, en Guernica, en el partido de presidente Perón, una toma de tierras que eh, supone el ingreso, digamos, a, a, al espacio de 2.500 familias, uh -huh. más de 10.000 personas. La Cámara Federal de La Plata ya ha dispuesto el desalojo en horario diurno con la atención correspondiente, evitando la violencia si no hay mal clima. Es decir, ha, eh, digamos, entendido, comprendido la justicia o el Poder Judicial, en realidad que eh, estos desalojos tienen que hacerse bajo ciertos eh, ya acuerdos civiles en los que se ha avanzado no hay por ahora una solución habitacional inmediata uh -huh. pero cuando menos nos está diciendo bueno saquen los zapatadas claro eh, no hay solución inmediata porque las personas que están allí en esas casillas tan precarias uh -huh. no esto también hay que decirlo Eh, son casillas que con este frío no soportan el viento no hay cloacas, no hay luz no hay agua, no hay ningún tipo de servicio básico allí están eh, las 2500 familias hay muchos niños en el medio eh, la gente que tiene un lugar donde volver va a volver uh -huh. el otro día escuchaba un chico que decía no me queda otra que volver a la casa de mi suegra claro eh, seguramente vivir eh, hacinados, en malas condiciones eh, y quienes no tienen donde ir bueno no hay respuesta para ellos tampoco. Uh -huh. Digo, es será eh, trasladar esas casillas a otro, a otro espacio. Claro. Pero no dejan de estar en una situación de total vulnerabilidad. Uh -huh. Sí, recordemos que eh, no estamos hablando de una toma y una construcción, sino que son casillas instaladas en un espacio baldío. Eh, veremos cómo resuelve primero la municipalidad de Almirante Brown, luego la gobernación bonaerense... Esta compleja situación habitacional que no es para nada nueva en la provincia y que eh, se va extendiendo en estas medidas organizadas, hay que decirlo, porque es lo que hace, lo que permite que pueda encontrarse solución, digamos, la, cualquier reivindicación, y lo charlamos incluso con el tema de la policía. La organización, en este sentido, permite la resolución del problema eh, y no simplemente una, un conflicto que se resuelve con violencia. Eh, así es como estamos eh, esperando a ver qué pasa con estas 2.500 familias y qué medidas se toma eh, desde la gobernación bonaerense. 12, 23 del mediodía, para hoy una máxima de 21 grados, en este momento 18.2, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, tuvimos una mínima de 7 y ya estamos en la recta final hacia la primavera, le quiero contarle y la evitar. Se va sintiendo a poquito. Sí, ya están subiendo las temperaturas, mañana mínima de 14. Mínima ¿Ah, 14 de... nada más? Eh, mínima. Ah, bien. Mínima de 14, así que un piso, un piso alto. Un piso alto. ¿Y la de hoy cuándo fue? La de hoy fue de 7 grados. Claro. Está fresquito, con, sí. Con temperaturas mínimas bajas. Mañana va a ser calorcito, mínima de 14. Sábado mínima de 8, domingo mínima de 10, lunes mínima de 6 la semana que viene. Así que eh, temperaturas progresivamente un poquito más altas. el Ya llegaremos al día del estudiante. Eh, cuando Ojalá que no se desborde nada. Uh -huh. eh, pero bueno. Por lo menos tendremos un respiro de los Zoom. Se calculó que va a ser día de estudiante también para los Zoom o no. Eh, le pido, por yo, favor eh, a la Universidad de Buenos perdón, Aires. Perdón, yo tengo clases. ¿Tiene clase el día no, 21, el día lunes? Sí. ¿Anda que haces igual? Eh, me llegó un mail que decía la profesora que nos esperaba también ese día, así que Ah, bueno. bueno está bien. Sí, sí, mi, mi comentario es un poco vago, ¿no? Es un poco de vago para la plata. Yo tengo clases los martes, así que no me afecta el, el 21 de septiembre. Este, así que no no hay drama con eso. Por lo pronto vamos a tener temperaturas en alza, eh, ya en el último tramo de este invierno. Para mi gusto, no tan frío como suelen serlos. Uh -huh. En general, tenemos eh, hemos, habíamos tenido inviernos más crudos. Es verdad, sí. No, no se pasa tan mal últimamente. No, es o cierto que es estuvimos la bastante... La idea hace más chico. Yo me acuerdo que cuando era chiquita estaba abrigada, era una cebolla de capas de ropa de medibacha, arriba pantalón, arriba otro pantalón. Mi mamá me sobre abrigaba, me parece. Pero me acuerdo que hacía muchísimo frío. Es cierto que estuvimos mucho en casa también. también entonces es cierto. Uno eh, toma las medidas necesarias dentro del hogar. Digamos. Prende la estufa, se abriga dentro de la casa y no lo sufre tanto. Claro. Eh, o se supone que no se sufre tanto. Yo he tenido frío en mi casa igual este invierno. Y esto, pero bueno. también uno escatima un poquito en, con el gas, con la luz. Pero bueno, si te parece, hablamos un poquito de lo que está pasando en Estados Unidos. Por, su, por favor. Eh, ayer anunció Donald Trump que va a reducir las fuerzas militares que están en Irak. ¿sí? Retira uh -huh. tropas de Irak. Esto es una decisión que está eh, se enmarca en las promesas que, que hizo Donald Trump cuando asume la presidencia. Eh, Donald Trump se está postulando, recordemos, a la reelección por el Partido Republicano, eh, igual que Biden eh, por el Partido Demócrata, y la situación está mostrando que, bueno, las encuestas, que si bien no son muy fiables, que digamos uh -huh. últimamente, te ayudan a hacer algún tipo de diagnóstico eh, más o menos preciso de uh -huh. cómo va a ser el comportamiento, ¿sí? Eh, aparentemente, Biden está cada vez, perdón, Trump está cada vez más cerca de Biden. Uh -huh. Viste que decíamos que en las encuestas marcaban que el demócrata estaba mucho más arriba que ganaba holgadamente según las encuestas. Bueno, aparentemente Trump se le viene acercando mucho y los puntos empiezan eh, a ser cada vez más altos para el presidente Trump. Hubo una encuesta de USA Today que muestra que, por ejemplo, en algunos estados como Pensilvania, esta diferencia es cada vez más chica. ¿Y por qué Pensilvania? Porque son estados... Que son los clave para las elecciones que se vienen a un par de meses nada más, en noviembre, a principios de noviembre, un martes, uh -huh. rarísimo, pero sí, un martes, son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bueno, aparentemente en esos estados claves que son los que terminan decidiendo la elección, sí. bueno, Trump se viene acercando muchísimo a Biden y la, la brecha que hay entre un candidato y otro es cada vez más chica. Así Ajá. que, a prestar atención. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que Donald Trump gana la presidencia de Estados Unidos a pesar de haber perdido votos populares. Hillary Clinton le ganó por más de 3 millones de votos y, sin embargo, termina ganando Trump. ¿Por qué? Porque ganó en más estados. Uh -huh. Estos estados, como Pensilvania, Florida y demás, son estados que terminan torciendo la balanza a favor de de un candidato u otro. Entonces, ha prestado atención porque se viene acercando mucho Trump últimamente a Biden, que venía sacándole ventaja muy ampliamente. Uh -huh. eh, también ha prestado atención a lo que pasa a nivel social, con las protestas. Eh, pero bueno, el panorama está un poco menos adverso para Trump últimamente, que aparte lo, lo nominaron. Sí, al para, premio al Nobel, premio de, la, Nobel a ver, eh, de la Paz. Se, se pidió la nominación de eh, alguien creo que un hombre de la política Un legislador, noruego, noruego, un legislador noruego, noruego, anti inmigración crítico de, del islam uh -huh. lo nominó a Trump para que bueno pueda ganar el premio Nobel de la paz para el año que viene claro. 21 eh, tiene que ver con el acuerdo que llega al que llegó a Israel con emiratos árabes exactamente eh, y el hecho de que Trump sea el primer presidente en 100 años del primer presidente de Estados Unidos en 100 años que en 100 años no comenzó su gestión con una guerra Eh, te lo digo, digamos, esto es un dato eh, empírico, subjetivo pero empírico. Donald Trump, sin hacer nada, ya hizo más que Obama para ganar el Nobel de la Paz. Bueno, no son datos menores estos. Y ahora está retirando tropas de Irak. Y está retirando tropas de Irak. Por eso hay que pensar, y otro día se lo preguntábamos a la periodista Venezuela qué les conviene a ellos, lo que piensa, qué pensaba ella uh -huh. respecto de, de la candidatura de Biden y Trump. Yo creo que nos mundialmente sirve más un Donald Trump que un demócrata, Claro. sea cual fuere, más sobre todo si es Biden, porque claro. si me decís que es un algo algún estilo Bernie Sanders, cosa que no va a pasar nunca, lamentablemente, eh, uno lo piensa, pero en este caso la verdad es que conviene un Donald Trump. Claro. Que mira más para adentro y hace es mucha espuma, mucho show mediático para afuera, pero al final eh, en la práctica no termina teniendo mucho peso. Claro, eh, además el los